Y buenos días a todos y a todas, son las 9 y 4 minutos de la mañana, Estéis escuchando Berriozar y Riatia Comienza ahora y hasta las 10 de la mañana el magazine Berrión y lo hace como siempre ofreciéndoos eh, la temperatura y el parte meteorológico para los próximos días. Ahora mismo tenemos 9 grados de temperatura eh, un cielo mayormente nublado eh, y parece ser que hoy puede haber precipitaciones tendremos unas mínimas de 5 grados y unas máximas de 12 grados de temperatura. Tiempo templado para la época del año en la que nos encontramos y que parece ser que seguirá igual durante los próximos días para martes y miércoles se prevén temperaturas que oscilarán entre los 0 grados y los 10 grados de temperatura y cielos con nubes y claros. Hoy en Berriozar y Reti, en el magazine Berrión, nos hablaremos de fútbol, de fútbol 7 en concreto. Tendremos una charla con los entrenadores de los diferentes equipos de fútbol 7 que tenemos en nuestra localidad. Son cuatro equipos que con, Juegan chavales de 10 eh, y 11 años eh, y tendremos hoy con nosotros a sus entrenadores eh, para, poder charlar, eh, para poder charlar con ellos durante un rato sobre este deporte y sobre la cantera de futbolistas que tenemos en Berriozar. También hablaremos sobre la revista Berriozar, revista con la que compartimos nombre, compartimos también ese afán por informar sobre la actividad, sobre la actualidad local... Y para ello tendremos con nosotros a su director, a Iñaki Vergara, que nos hablará del último número de la revista que salió la semana pasada y también del futuro de la misma, de los diferentes proyectos y la situación en la que se encuentra la revista Berriozana. Así que sin más preámbulos, damos comienzo al Magazine Berriozar con la actualidad más cercana con nuestro informativo. Comenzamos nuestro informativo de hoy con las noticias de la comarca de Pamplona. AECA y Dindaya organizan un curso para unir en el aprendizaje del euskera a madres, padres e hijos. Un proyecto pionero organizado por AECA en colaboración con la Fundación Dindaya ofrece un curso para todos los aitas y amas que deseen aprender euskera mientras eh, sus hijas e hijos al mismo tiempo juegan eh, también en euskera. Tendrá lugar los lunes y los jueves de 6 a 8 de la tarde en la escuela pública de Sajriguren. En el programa dura de enero a junio y está dirigido a niños de 0 a 4 años y, lógicamente, a sus aitas y a más. El curso tiene un coste de 384 euros, incluida la guardería, y el pasado jueves se tuvo lugar la primera clase. La idea surgió cuando los miembros de AEK y Dindaya vieron que se perdía la transmisión del idioma en casa porque los más chiquis están aprendiendo euskera y algunos padres no lo saben. Así, tras un estudio, se eligió Sagriguren como lugar para establecer el pionero proyecto y ...que se trata de un consejo... ...en el que viven muchas parejas jóvenes... ...sin embargo el objetivo es que el curso... ...se extienda a Pamplona el año que viene. Y hablamos de economía... ...ya que la cadena de droguerías alemana Schlecker... Eh, ...con 40 droguerías en Navarra... ...estudia declararse insolvente en breve... Eh, parece ser que hoy podría ser la fecha en la que puede declararse insolvente con el fin de mantener una parte de los establecimientos públicos y de los 30.000 puestos de trabajo con que cuenta en Alemania. En Navarra, esta firma cuenta con 40 tiendas repartidas principalmente entre Pamplona y Comarca y La Ribera. Schlecker, que emplea a 17.000 personas fuera de Alemania, ya había anunciado que tenía la intención de cerrar hasta el próximo mes de febrero un total de 600 comercios en Alemania debido a su falta de rentabilidad. En la declaración de insolvencia, Schlecker quiere presentar a los acreedores propuestas sobre el futuro de la compañía. La empresa, que no facilita las pérdidas que ha tenido en los últimos años de crisis, facturó en 2010 unos 6.500 millones de euros. El comité de Schlecker en Navarra, compuesto por cuatro delegados de UGT, dos de ELA, dos de LAB y uno de comisiones obreras, desconocía ayer si la empresa tiene la intención de realizar este anuncio, ya que, como aseguraron, la cadena de droguerías no les ha hecho todavía ningún comunicado oficial. La firma germana, presente en la comunidad desde hace casi 15 años, suma una plantilla de de entre 150 y 160 personas, prácticamente la totalidad de ellas mujeres y con unas jornadas parciales en su mayoría. En un mismo establecimiento, una trabajadora puede estar contratada por seis horas, otra por cuatro y otra por dos, según explicaron ayer fuentes sindicales. Esta noticia ha creado inquietud en el Comité de Empresa y las trabajadoras, que llevan sin convenio provincial de droguerías, actualizado desde 2009. El bloqueo de la negociación del pacto les ha llevado a celebrar concentraciones, los últimos meses para solicitar a la empresa que se siente a hablar. Previsiblemente el comité solicite hoy a la empresa una reunión para que le informe de la situación real por la que pasa, según resaltaron fuentes sindicales. Y seguimos en Pamplona, en este caso en el Casco Viejo de Pamplona, cuyos vecinos han propuesto vaciar la Biblioteca del Condestable como protesta. Un grupo de vecinos de este barrio, del Casco Viejo, está promoviendo una iniciativa para vaciar la biblioteca provisional instalada en el Zaguán del Palacio del Condestable mientras duran las obras de la Biblioteca de San Francisco. Su objetivo es protestar porque el número de ejemplares de esta biblioteca es totalmente insuficiente para las necesidades del barrio. La propuesta... Esta pasa por solicitar siete documentos, tres libros, cuatro CDs de DVDs en préstamo durante la semana del 23 al 28 de enero, durante esta misma semana. El objetivo es que la semana siguiente las estanterías situadas al entrar en la biblioteca se encuentren vacías y que permanezcan así durante 21 días, que es cuando eh, deben comenzar a devolverlos para no ser sancionados, sin olvidar que son siete días de plazo para devolver los CDs y DVDs. Según explicaron, para tomar parte en esta singular protesta, únicamente hace falta el carnet de la biblioteca que se obtiene de forma gratuita. De esta manera, pretenden demostrar la precariedad de la biblioteca instalada de manera provisional. Demostrarán en la práctica que el número de ejemplares de esta biblioteca es totalmente insuficiente para las necesidades del casco viejo y mucho más si como ha aprobado por mayoría el pleno del eh, Parlamento eh, par perdón, el pleno del Ayuntamiento debe ser la biblioteca cabecera de la ciudad. Así pues, el motivo de esta protesta es que se oigan las reclamaciones de los vecinos, puesto que hasta la fecha hacen como si no existieran, según han, eh, según han denunciado en una nota de prensa. Comenzamos ya con las eh, noticias de Berriozar. Os Hablamos del Pleno Municipal que tendrá lugar el próximo miércoles en día 25. A partir de las seis y media de la tarde se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento el Pleno Municipal correspondiente a este mes de enero. Entre los temas a tratar destacan la ordenanza reguladora para el Registro Municipal de Parejas de Hecho, las alegaciones presentadas a la ordenanza de terrazas y veladores en la vía pública, las ayudas a proyectos de cooperación y dos mociones. La primera presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en la que se solicitará al Ayuntamiento que, a su vez, pida al Gobierno de Navarra la dación en pago retroactiva, es decir, que la vivienda embargada sirva como pago total de la deuda que una persona mantiene con su entidad bancaria. La segunda y última moción del día correrá a cargo del PSN. En el texto se solicita que no se aplique la moratoria establecida en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Prevención de la Dependencia. Y la conquista del Reino de Navarra estará a debate en el Kulturgún. El próximo jueves 26 de enero se celebrará una charla informativa en el Kulturgune de Berriozar, a cargo de la iniciativa 1512-2012, Nafarrio Avizirik. La conquista del Reino de Navarra por parte de las tropas castellanas será el tema central de este coloquio que servirá a sí mismo de presentación de la plataforma que reivindica la memoria histórica y pretende reavivar la conciencia de un pueblo conquistado por las armas.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 Os recordamos también que el pasado sábado tuvo lugar la Asamblea General de Guzqui Plaza El Carte, a la asociación que gestiona esta radio, Berriozar y Riatia. Además de aprobarse los presupuestos de 2012, la cita del sábado sirvió para presentar a las personas socias las novedades y la nueva programación de la radio. Todavía no podemos dar más detalles, aunque sí podemos decir que la nueva parrilla es muy completa, que llega cargada de sorpresas y que podrá escucharse a partir de este mes de febrero. Así que Estad atentos a la radio en el 100.8 de FM o en guskiplaza.net. Y eh, comenzamos a hablaros de deportes, eh, hablamos de esa salida de los Amigos de la Montaña a Arañotz. Y es que el grupo Los Amigos de la Montaña Mendiza Leac ha organizado dentro de su calendario anual una salida al Monte Arañotz de 840 metros. La excursión tendrá lugar el próximo domingo 29 de enero y como siempre partirá de la Plaza de Guzqui a las 9 de la mañana. Y concluimos nuestro bloque informativo ofreciéndoos los resultados de los distintos equipos del Berriozar Club de Fútbol. Así, el equipo de primera regional masculino se enfrentaba al Ademar con un resultado de 1-2 a, a favor del Ademar. El equipo juvenil tenía como rival a Lerri Berry y en el partido jugado en Berriozar también perdieron por 0-3. El cadete A empató a 3 frente al Cantor. El agua en otro partido jugado en Berriozar, mientras que el cadete B eh, vencía al Ademar en un partido jugado en Guren por 1 a 2. El equipo infantil A se enfrentó al Don Esteve y perdió por 2 a 3, mientras que el infantil B se midió a la Icastola San Fermín eh, también con una derrota, ya que perdieron por 6 a 2. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de Regional eh, se enfrentaba al Ardo y perdieron por 2 a 0 en un partido jugado en Cisur Mayor. El equipo de fútbol 7 femenino tenía como rival al Zar Ramonza y también cayó por 3-4, a 4, mientras que el equipo de Boscos, femenino, tenía como rival al eh, Beriain y, eh, lamentablemente, no se jugó ese partido. Fue aplazado, eh, por lo que habrá que ver. Os ofreceremos ese resultado en cuanto el partido se juegue y eh, tengamos eh, más datos para ofreceros. Sea, en cuanto a Fútbol 7 masculino, os recordamos que hay eh, cuatro equipos en Berriozar. Los chicos del Fútbol 7A se enfrentaron al Gastel de Berriak en Ansoain con un resultado de empate a 6 el equipo de fútbol 7B tuvo como rival al Skyru en un partido jugado en Berriozar y cayeron por 3 a 9, mientras que el equipo de fútbol 7C se enfrentó al Betty Kozkor y ganó por 5 a 4, el equipo de fútbol 7D eh, tuvo como rival al Berry y perdió por 4 a 3 Y en cuanto a Futbito, eh, los resultados de nuestros equipos nos depararon lo siguiente, el Berriozar A... Eh, ganó al Gaste Berriac por 0 a 1 el Berriosar B se enfrentaba al Ademar y también ganó por 1 a 0 Berriosar C eh, se enfrentaba al Lagre y ganó por 0 a 1 Berriosar D eh, tenía como rival al Sagrado Corazón y perdió eh, también por 1 a 0 el Berriosar E se enfrentaba al San Cernin y perdió 1 a 0 Berriosar F tenía como rival a la, al, al Colegio eh, Beñate Pare y ganó por 1 a 0. Berriozar G tenía como rival a Larraona y eh, hubo un empate a 1. El Berriozar H tuvo como rival al Huerto y perdió por 0 a 1. El Berriozar I se enfrentaba a Castola A Mayur y pe perdió también por 1 a 0. Mientras que el Berriozar J se enfrentó a Litaroa Huarte y ganó por 1 a 0. Bien, y con estos resultados eh, damos por concluido el bloque informativo, pero no por ello dejamos de hablar de fútbol, ya que tras eh, oír un poquito de música volveremos enseguida con ese coloquio, con esa charla, con los entrenadores de los equipos de fútbol 7 de Berriozar. Así que no os, volváis, que, no os, perdón, no os vayáis, que volvemos enseguida.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 Bien, y seguimos adelante en el Berrión, en el 100.8 de FM y en internet en eguzquiplaza.net y en los siguientes minutos vamos a hablar de fútbol y para eso nos hemos traído a una cuadrilla, bueno, una cuadrilla maja aquí a, la, a los estudios de Berriozar y Riatia, solo para decir los nombres, ya, bueno, me va a costar un poquito. Eh, Andoni Piñero, Miquel Chavero, Andoni Lorente, Bartolomé Quesada, Paul de Miguel y David Torres. Eguno, eh, buenos días a todos. Eh, sois representantes, entrenadores de los diferentes equipos de fútbol 7 de, de Berriozar Tenemos cuatro equipos de fútbol 7 en nuestro, en nuestro pueblo eh, A, B, C y D Y bueno, pues habéis venido uno o dos representantes de, de, cada, de cada equipo eh, La temporada, digamos que está pasando el Ecuador, ¿no? Ha terminado la primera vuelta eh, ¿Qué valoración podríamos hacer de, estos, de, esta primera, de esta primera vuelta? Y empezamos bueno, pues, eh, por Andoni Piñero y Miquel Chavero del equipo de fútbol 7B eh, ¿Qué nos podéis contar de esta primera vuelta? ¿Cómo han ido los partidos? <risa> no, no, representas el Fútbol 7. Sí, cualquiera de los ha, dos. Ha ido, ha ido bien, hemos tenido, tenemos dos equipos muy buenos, el Burlades y San Ignacio, pero bueno, luego estamos cuatro o cinco nivelados y, y poco a poco ellos vienen de, de Fútbol Pista a Fútbol 7, uh -huh. hemos intentado, vamos a ir enseñándoles cosas y van cogiendo poco a poco, Y ahora mejor, la verdad. Ya van haciendo las cosas que le pedimos. Y uh -huh. mejor. Mejor uh -huh. ahora que a principio de temporada. Le van cogiendo los chavales. Sí. Le van cogiendo la, la idea que, que intentamos meter. Uh -huh. Poco pues a poco. En cuanto a Andoni Lorente, Bartolomé Quesada, del equipo C. ¿Cómo, cómo habéis visto esta, esta primera parte de la temporada? Pues la línea de Andoni, ¿no? Pues más igual, ¿no? Pues enseñando a los críos un poquito y intentando meterles la afición del fútbol y las. Y las cosas buenas que tiene el fútbol. Uh -huh. Y poco a poco. Poco, poco a poco, que Se han estado sí. muy bien los chavales. Uh -huh. sí. Pensábamos que les iba a costar un poquillo más, pero se han adaptado poco a poco bien. Sí, porque de hecho estos chavales eh, han empezado esta misma temporada, ¿no? A jugar eh, lo que es el fútbol 7, antes jugaban en pista, ¿no? Sí, sí, sí, es, sí. es el primer sí. año y lo están haciendo bastante bien. Le van cogiendo el sí, sí. truquillo. Eh, David Torres, de El Equipo A. <risa> <risa> <risa> que... no, pues Yo ya llevo eh, dos años entrenándoles y pues valoraciones, pues no sé. Pues, clasificatoriamente bastante mal, pero bueno, no pasa nada. Tampoco es lo importante, que... ¿no? Todavía. Eso, todavía, pero bueno, a ver si la otra liga sí si podemos hacer algo más. <risa> y nada, no, pues bastante bien, no sé. Uh -huh. Intentando uh -huh. enseñar, más que nada. Y ya por último, Paul de Miguel, ¿cuáles son tus impresiones de, de lo que llevamos de temporada? Pues ya se ha hecho más o menos aquí todo, ¿no? pues eh, Para el primer año, o sea, primera, primeros meses, pues bastante buena impresión. Eh, poco a poco los chavales van cogiendo cosas de, de fútbol, claro, porque al venir de fútbol pista, al cambiar a fútbol campo es bastante diferente la forma de jugar y todo. Y, sí. Pero mm. bien, contento. ¿Qué es lo que os está resultando más difícil de, de enseñar a los chavales o que hay algo que les esté costando especialmente ahora en este, en este cambio? Eh, podéis contestar cualquiera en cualquier momento, ¿eh? pero bueno, si no... Además, volvemos pre Prestar atención, más que nada, yo creo. Uh -huh. Yo creo que les cuesta un poco al ser pequeños, pero bueno, acostumbrar y así, no sé. Uh -huh, porque estamos hablando de chavales de 10-11 años, ¿no? Más o menos sí, esas eh, edades. Eh, eh, eh. En algunos campos también, más <risa> grandes, más pequeños, ah, las no. medidas son... <risa> Uh -huh. también se les hace un poco sí. grande a veces sí. y el tema el tema de entrenamientos porque bueno cuando cuando entrenáis cuántos entrenamientos hacéis a la semana? Hacemos dos semanales uh -huh. sí. dos semanales eh, y viernes uh -huh. de una hora y media y los, los chavales no sé los más jóvenes o así no no, no se quejan no se no se cansan los, son todos de la misma de la misma edad uh -huh. son todos 10 años bueno Tienen días y días. Los bienes vienen más revolucionarios. <risa> <Sí>. <risa> no, hay, días, hay días que vienen. Que hay días que vienen y otros que te deja la garganta, pero... Sí, porque pero me imagino que con esas edades muchas veces el concentrarse... Habrá, bueno, habrá, bueno, habrá bueno, veces bueno, que se... La diferencia, la diferencia. Sí, sí, sí. Mm. Hay que tener paciencia con ellos. Mm. Sí. Sí. Eh, ¿Cuáles serían los objetivos que os marcaríais de aquí a final de, de temporada no sé si ya clasificatorios o al menos de, de, de motivación o de, para, los, para que los chavales eh, le cojan un poco el tranquillo aprender aprenda, que aprendan vaya mejorando uh -huh. sí por pues parte de Fútbol si TV que estén deportivos sobre todo y que sobre todo que, que tengan educación se formen como personas eso lo mejora y que al final de, de temporada pues hagan las cosas que le pedimos, sobre todo. Que uh -huh. ya lo van haciendo poco a poco, pero bueno. Uh -huh. Los demás, no sé si teníais eh, algo... Alguna... Sí, más o menos pues, lo que dice Antonio O sea, principalmente también tratar un poco de, de educarles desde el punto de vista deportivo, ¿no? O sea, aprovechando el deporte como, como base. Eso eso, sí. Eh, pero también ir metiéndoles en un poco Picardía. De, dentro, no, dentro del fútbol pues el tema sí, del de competir va a ir a, a competir eso es, no se es sí, sí. sí. sí, claro, quieren no no sé siempre es lo mismo en verdad uh -huh. pues yo creo que por población y por, por base que tenemos de los equipos así deberíamos de tener equipos eh, en, en mejor situación sí. uh -huh. mejor situación de lo que tenemos o sea uh -huh. siempre siempre pasa igual no se se, se nos llevan a la no. gente para afuera y, así, y siempre nos quedamos aquí sí no, ¿no? nos tenemos que conformar no siempre y de, de cara al, al futuro no sé os gustaría pues como has comentado tú Paul eh, tener a nuestros equipos a un a un nivel No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo os gustaría ver a los chavales que estáis entrenando ahora? No sé, ¿cómo verlos en, en un futuro? Eh, ¿cómo, ¿Dónde os gustaría que verlos eh, dentro de pues, tres, cuatro, cinco años? Es complicado. Entonces, ¿sí? Que sigan jugando pues a su sí, gol. Sí, sí, sí, sí. claro, Hay chavales que valen y pueden llegar... Sí. Pueden llegar muy arriba, sí. Uh -huh. canter... está bien, bien que entre los tres Fútbol 7 haríamos un grupo uh -huh. un, sí. y, y eso, que se formen un grupo entre los tres porque ahora están divididos, pero luego en Fútbol 11 se tendrá que juntar. Uh -huh. Y a ver si ahí se puede hacer un grupo bueno. Tenemos cantera en, en Berriozar. Sí sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, sí hay demasiada. Sí, sí. El asunto de es lo que te decía, ofrecer igual también a los padres y a ya los chavales o sea el tema de que aquí en Villazá eh, se pueden quedar y pueden, eh, pueden aspirar aspirar a algo. a algo más para que no se vayan a otros equipos no mm. y poder hacer pues un infantil bueno un caete bueno y ir subiendo vale. a los equipos de categoría sí, eso es y de cara a las siguientes generaciones pues ver que que, el... que tiene una continuidad sí, quedar, caso, ¿no? porque Le... es que Pues eh, es difícil, ¿no? Porque ya a, a, a chavales de los tres equipos o de los cuatro equipos, pues ya venido otros equipos de fuera ofreciendo, intentando cogerlas, ¿no? Uh -huh. Nos cuesta mantenerlos ¿Qué, haría, sí, claro. sí, sí, ¿Qué sí. haría falta? ¿Un mayor impulso económico? ¿Una, qué, ¿Qué haría falta para que no se falta, me, ah, No se lleven a los jugadores. Ahí está el presidente. Ya, ya, pero bueno. <risa> como me imagino que en otros equipos no podemos influir, que nosotros podemos hacerlo en lo nuestro, ¿no? ¿Y qué, qué, qué haría falta para que no se marcharan, para que se quisieran quedar ahí en torno? No, creo, creo que belleza. económico no es, es más cuestión de prestigio. No es lo mismo decir no. juego en el, en el Berguezar que juego ¿Qué? en el Oberena o en el pues, La la salida, es, cuestión, la, claro. es más cuestión de, de prestigio sí. de, de club sí, de nombre, que de sí. otra cosa, pero vamos. Sí, sí. Hay mucha gente que verdad, puede decir que yo me quedo aquí en el barrio porque estoy sí con los amigos vale. o... Yo que uh -huh. creo que para pa convencerles, sí. lo primero que tienes que hacer es enseñarles su proyecto. Y decirles, este año vamos a jugar tantos jugadores y si tú te vas a Echatera, tú te vas a Laguna, tú te vas a Ovenena, al final no vamos a hacer un equipo competitivo. Tenemos que intentar hacer <coughs> enseñarles su proyecto y decirles, si te quedas representando a Pueblo, vamos a hacer un equipo bueno. Uh -huh. Y mm -hmm. así intentar convencerlo. Tal es una motivación. Claro, intenta motivarles de esa manera. Mm -hmm. Luego también es el padre, también. ¿no? Que... O sí. Sea lo <risa> que, Bartolo, que sí. al final pues te es más el nombre que si sí, el... sí, que... nuestra que... opinión desde que has aquí va a ser esa vamos sí sí por supuesto tú, sí. luego eh, me gustaría saber también en eh, vuestra experiencia personal mmm, bueno cómo surgió el hecho de, de, de dedicaros a entrenar a estos, a estos equipos cada uno me imagino que eh, tendréis un caso particular y venís de, de, de, de sitios diferentes, pero ¿cuál es vuestro caso? ¿Por qué decidisteis empezar a, a entrenar? Empezamos por Andoni. Pues a mí, bueno, yo, a mí porque me gusta, desde siempre me ha gustado y yo creo que tengo un conocimiento básico para los chavales y eso, pues yo quiero ver a si hago para enseñar. Y ahora estoy aprendiendo. Porque y además tú, tú eres muy joven, ¿no? Sí, no, no, no, tengo sé, no sé qué años. No sé qué menor No, no, pero es verdad, ¿no? Pues que, sí, que sí. Y ya has descubierto llevo, vocación pronto. Llevo cuatro años, además. Sí. Uh -huh. sí. Eh, Miquel? Bueno, yo a última hora. Ya era una última hora. Y bien, bien, bien. Voy aprendiendo también del chaval joven y, y de lo que sé. Va, vas aprendiendo de él. De él también, sí. Uh -huh. en, Sabe bastante, sabe. Y os compenetráis bien idea? en el equipo. Sí, bien, bien, bien. Sí, sí, a gusto. Sí. Mm. Sí. Pasamos al equipo de fútbol 7C, el otro Andoni, Andoni Lorente y Bartolomé Quesada. Que, no sé, ¿cómo fue vuestra experiencia y vuestra decisión de, de poneros a entrenar? Pues yo ya llevo bastantes años entrenando y cuando empecé me gustaba ir a ver los partidos y eso y dije, joder, algún día a ver si, si me animo y... Y hablé con la gente que llevaba el fútbol y eso, y me animaron. Y muy contento estoy. Y pasé con los chavales que estoy ahora, ya estaba con ellos en Fubito, y me dio la opción de seguir con ellos, y muy a gusto. Uh -huh. Como ya, ya los conocía a todos y todo, muy bien. Uh -huh. ¿Bartolomé? Pues yo tengo al hijo jugando. Entonces, de ir a ver partidos con <risa> él y tal, y ir a ver partidos, pues me surgió la opción de, de ayudar a Andoni. Y nada, me, me, nos metimos ahí hace cuatro años con ellos y hemos seguido año, año, año y ya pues por, por, por rutina. <risa> y porque, porque nos gusta el fútbol, ¿entiendes? Esto, esto Eso sí es tiene fundamental. gusta el fútbol Si no... Sí, me imagino que a todos los presentes, ¿no? Es algo sí, que firmaríais todos. Claro. Porque, si ya no sí. hacemos, hacemos esto es como si nos faltara algo. Ya los miércoles, ya el día que nos entrenamos parece que nos falta algo. Los a <risa> la mañana. Tú, David, sí, sí. como... Yo, nada, yo empecé, soy futbolista desde hace muchos años y nada por simple hecho de ayudar a un amigo empecé hace un montón de años y todavía sigo uh -huh. sí también por cuestión de, de afición también sí, ¿no? como me dijo que decía Bartolomé con y, ahí estoy ando. Uh -huh. y, <risa> y ya por último Paul Pues yo soy menos poético que todos nosotros, <risa> <risa> a mí me, me dio obligado, <risa> entre perico y el que te has calculado, pues, o, o coges este equipo desde, desde críos, desde el primer año de futito, <risa> o no, ¿sabes? porque el nuestro se hace íntegramente en euskera, uh -huh. entonces eh, así era, o sea, o coges este equipo... O no sale vivo. ¿sí? <risa> no. Claro. Lo que pasa es que era yo el tercer entrenador. ¿eh? Ante, ante empecé, las amenazas. Empecé de, ter de tercer entrenador porque eh, empezamos con estos eh, Mikel de la Cruz y, y otro. No me acuerdo ya el nombre porque no me vino ni un día a entrenar. <risa> <risa> Pero bueno, ahí seguimos y yo también como ellos, bueno, llevo toda mi vida jugando a fútbol uh -huh. y. Bueno. Hablando del equipo en Euskera, sí. ¿cómo en, en los entrenamientos y así los chavales ya hablan o, o se pasan al castellano? Este año <risas> empiezan a pasarse más al castellano, pero hasta ahora... Bueno, nosotros también les metemos caña, o sea, es lo que dice Antonio, o sea, también el tema educacional tratamos de llevarlo un poco, ¿no? Todo el tema del Euskera, si ofertas desde el ayuntamiento un equipo en Euskera, pues tratamos de mantenerlo, ¿no? Uh -huh. Y los tres entrenadores, porque estamos tres entrenadores, lo intentamos mantener... Un poco, pero bueno, se, van, se pasan, entre ellos también se pasan en el castellano. Tampoco les es, es muy... Nosotros tampoco lo llamamos muy esto, ¿eh? Ya, no, no sé, es pues, muy estricto. A pesar de que algunos también aquí, ¿no? Saben euskera. Sí, ¿sí? Sí. ¿eh? No, pero la cosa es que sí, que tienes integrantes de tu equipo de que saben euskera, pero otros no saben. Entonces, vas a hablar a unos y a otros. Sí, sí, no, no, eso está claro. O sea, cuando... La idea es buena, tener castellano y euskera... Yo tengo... Todos los jugadores se integraron en desde el primer año. Las demás quintas no ha habido esa posibilidad. Entonces, claro. lo normal no, es que sí. se... No ha habido no, nunca os Euskera, ¿no? Claro. Claro. También, uh -huh. Que no, es buena idea, esa idea no, no. también. Y, pero bueno, yo también lo que dice Andoni, o sea, de... El, no sé si el año de, de aquí a dos años así habrá que juntarla. la... Yeah. El, para pues, bueno, poder hacer un equipo más para competitivo, ¿no? Un equipo ¿no? competitivo y eso es lo que estábamos hablando antes. O sea, de intentar hacer un... Ofrecer a los chavales y a los padres, pues, que... Yeah. La posibilidad de la posibilidad que... que, que suban al a esta Primera División. Oye, a ver, a ver, a ver si, si es posible. Me estabais comentando cada uno vuestra experiencia y el hecho de, bueno, cómo decidisteis ser eh, entrenadores o cómo os obligaron como en el caso de, de Paul. Sí, eh, pero bueno, quería saber también... Bueno, sí. está sonando algún móvil que, que es algo que nunca se debe llevar a una radio, por lo menos no tenerlo en su multa, ¿eh? Los entrenamientos son multa. Este no cobra. Bueno, Eso es. Ya, a, Bar a Bartolomé no le vamos a pagar los millones que le habíamos prometido por, lo siento, lo siento. por, esta, por esta exclusiva. Bueno, no pasa nada. En, en Eso ocurre en las mejores familias también. Sí. Eh, lo que os estaba preguntando era un poco, pues, por vuestra valoración del tiempo que lleváis entrenando, ¿no? O sea, es algo que mmm, todos, algunos más que otros, pero todos lleváis ya eh, un tiempo y ¿cómo, cómo os veis a vosotros mismos y qué valoración hacéis de, del trabajo realizado hasta ahora bien Yo creo que positiva Y cada vez yo creo que vamos a ir aprendiendo Algo más uh -huh. pues Siempre quieras o no pues miras al entrenamiento De al sí. lado y siempre vas cogiendo Experiencias diferentes claro, sí. Yo también con sé... él pues se me hablo Si sí, aprendo de claro, él, él aprendo de mí preguntar Yo no sé cosas compañero. que sabe él Yo tampoco sé Llevo también entrenando tiempo, he jugado fútbol Pero bueno, tampoco Además entrenamos todos los fútbol 7 no la... juntos Que eso siempre viene bien Para jugar algún partido o para uh -huh. preguntar A un entrenador oye, ¿me puedes ayudar a hacer este ejercicio o lo que sea? Vamos todos juntos ahí en el campo y lo llevamos todo muy bien. Como, como decíais antes, luego si, si hay algún día que no entrenas o algún día que no tienes partido, lo echas de menos. Claro, ¿no? Es como si Tenéis te el mono. <ríe> Pues muy sí. bien, eh, en principio esto es, es todo, si hay alguno que queréis comentar algo más o, o animar a la gente a que, a que se apunte, a que apunte a sus, a sus chavales al a Fútbol 7 de, para pues que tengamos también, que podamos formar equipos más, más competitivos pues bueno, el, el micrófono es vuestro, podéis decir lo que, lo que os apetezca, vamos <risa> <risa> Ahora os cortáis <risa> o sea, No, pues que no se vaya la gente, me gustaría esto que... Que luego, no, cuando sí, vayan creciendo, no se junte el claro. infantil claro. y que no se vaya a... Eso, eh, que ejemplo, que tal, el claro. equipo, eso es, que los padres, pues que... Pongan yo también, mi opinión, que pongan de su parte también Eso es, que se pongan de su parte y que se tiene, haga esto adelante. Que piensen en los críos, que si ven en medio que no tengan que llevar al hijo hasta Barañá y no estar es. a no sé que estar pendiente de coche pa' aquí, coche para allá. Tienen ¿tiene el campo aquí abajo. Tienen el campo aquí, además con el campo nuevo que nos han hecho. Y el nuevo, que van a hacer? Sí que les animamos a que se apunten y no vayan a... y sobre todo también animar a gente a, a que coja o sea a entrenar uh -huh. a pesar de que yo he venido pues a este mundo obligado al mundo de entrenamiento, pero es una experiencia positiva y eh, eso animar a gente joven a que coja equipos de críos en fútbol y así que me parece que hacen falta y así sí. o sea que, Que se anime. aquí animar, animar. sí bueno, pero... Tenemos ahí a Roberto para una valoración de los entrenadores ¿no? <risa> sí, Eso, ¿eh? Nuestros oyentes no lo, no lo ven, pero... <risa> Pero, tengo una... pero lo, tengo, lo tengo aquí a mi lado que no ha querido participar, eh, Roberto, no ha querido participar en la tertulia. En la final nos ha, nos ha obligado a entrenar, pero bueno, que efectivamente... Y luego también te metes en el mundillo y yo, yo, yo le... También le dije que no muchas veces, que no, que no, que no, y al final me convenció. Pues, sí pero que... bueno, que luego al final dices, pues te falta, la verdad que sí. Debe tener no, una, una de... gran capacidad de convicción, ¿eh? debe de tener mucha labia, Roberto. Sí, sí, sí. A más sí, sí. de uno me parece que lo ha convencido convicción. aquí. Muy bien, pues Andoni Piñero, Miquel Chavero. Anthony Lorente, Bartolomé Quesada, David Torres y Paul de Miguel. Eh, muchas gracias, es que es ricasco a todos. Y hasta la próxima, mucha suerte en lo que os queda de, de temporada. Y lo dicho, hasta otra. Muchas vale, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. au Beresar y Ratiada. Tudo aquello que sentí no da más para se apagar. Dejó sus ojos, no te esquezo. De friar, amanezo, como I Seguimos adelante en Berrión, en el magazine Berrión, en el 100.8 de FM y en eguskiplaza.net Y vamos a hablar ahora de medios de comunicación, en concreto de la revista Berriozar, que ya tiene nuevo número en la calle. Y para hablarnos de todo esto tenemos con nosotros a su director, a Iñaki Vergara, Kaishu Iñaki Gunon. Eh, Espera un segundito que no te oímos muy bien. Sí, a ver. Egunón. Egunón, ahora, sí, ahora sí, ahí, <ríe> ahí estamos. Eh, bueno, como decía, la revista Berriozar, la del, el número de enero, está en la calle. Podríamos pensar que mm, ha salido tarde o que, o que vamos tarde hablando de la revista, pero lo cierto es que se retrasó algo el, el, la salida a la calle de esta revista precisamente para poder... Eh, meter eh, otros contenidos, ¿no? Como podría ser la cabalgata de Reyes. Sí, esa es un poco la idea de las revistas, es que tenga, siendo, aún siendo mensual, que tenga más actualidad cada número que sale. Eh, la cabalgata se celebra el día 5, pues entonces al final, si la dejabas para febrero, pues ya es, creo que es mucho retrasar. En febrero nadie te felicita el año, eso quiere decir que, <risa> que ya no va a servir de mucho tener una cabalgata. Entonces retrasamos el número a poder estar un poco más en actualidad y poder ofertar al pueblo pues, las noticias lo más frescas posibles. Uh -huh y en la portada nos encontramos la festividad de San Esteban, es una de los contenidos de la, de la revista, ¿no? Sí, este número es muy fotográfico, al final está el Olenchero, está San Esteban, está la Cabalgata entonces al final te obliga a tener muchas fotos y mucha, mucha gente y que salga mucho pueblo ahí en esto, entonces al final la mayoría de los temas pues eso, son fotográficos y luego te obliga a tener unas entrevistas pues, más cortas de cada tema para poder ofertar pues, más imagen, que es un mes pues, pues muy visual. Pero de, aparte de ser visual, es un mes en el que también habéis tratado algunos temas de calado, al menos algunos temas que han dado bastante de qué hablar. Eh, para empezar, pues eh, el cierre ya anunciado del, del Centro Laira, ¿no? Sí, es uno de los temas que hemos tocado como hemos comentado, pues, pues a una página porque al final era un poco ya explicar la situación de, del centro y un poco dar a conocer lo que está pasando las últimas noticias que, le, que, uh -huh. las que disponíamos uh -huh. igual que puede ser pues, el tanatorio o velatorio este que está aquí dando vueltas a ver qué, qué es uh -huh. lo que pasa, pues también, pues un poco explicar desde un punto claro, desde un punto alejado lo que está pasando en, en la calle ¿no? uh -huh. una, una, Otra de los, de los temas eh, que ha generado bastante polémica en, en Berriozar y que también está eh, reflejado Aquí seguimos adelante, eh, ojeando un poquito la, la revista. Eh, tenemos aquí eh, un, eh, bueno, un reportaje, un resumen del último pleno municipal del, del mes de, de diciembre. Último pleno de momento, ya que el miércoles que viene ya hay otro, pero bueno, era el último hasta, hasta la salida de, de la revista y otras y diferentes noticias también, ¿no? Sí, al final tienes que ir cogiendo un poquito de todo, la revista se nos está quedando sin páginas porque al final es cada vez más complicado conseguir un poco comercios, que son los que colaboran, entonces lo que estamos haciendo es ampliar las zonas de breves para un poco poder contar más información y cosas que pasan en la revista pues, pues en el número pues, con menos páginas, pero sí, el pleno era interesante pues, poder hablar del último pleno del ayuntamiento en el que siempre como siempre se debaten cosas interesantes uh -huh. y un poquito luego pues hay alguna noticia, algún acto deportivo y luego pues un poco pues una sección también colaborando con los comercios que, que día a día hacen posible la revista. no Entonces uh -huh. tanto empresas y gente que colabora pues se le tiene ahí un pequeño espacio para, para ellos. Siguiendo adelante, en las siguientes páginas tenemos ya la, lo que comentabas al principio, esos reportajes fotográficos eh, de Lolencero, de San Esteban y de la Cabalgata de Reyes, donde bueno, hay muchísimas fotos y podrán verse. Bueno, hay, hay mucha gente que puede que puede verse, ¿no? Que puede verse reflejado en esta. En estas, en estas fotos, de, tanto de una cosa como de otra, ¿no? Salen muchos niños, muchos, muchos vecinos y vecinas. Esa es la idea, al final la revista está en la calle, es del, del pueblo, del, entonces la gente se tiene que ver, hay una forma de verse en las imágenes. Y estos meses pues, se potencia más pues, a sacar tanto las actividades como la gente que participa en ellas, ¿no? Entonces al final pues, eso, pues, hay un montón de fotos, igual más juntas que otros meses, pues por eso mismo, ¿no? Para que unos actos con tanta gente, pues por lo menos pueda reflejar la cantidad de gente que hay y un poco pues tenga la gente una visión de, de la que ha participado y de la que ha podido estar allí. Y ya, bueno, pues para terminar tenemos otro reportaje más sobre el, el club de lectura, los clubes de lectura en castellano y en euskera y una sección fija que es eh, la dedicada a la música, ¿no? A los diferentes eh, grupos, diferentes, eh, bueno, eh, en alguna ocasión también algún concierto, cosas así, ¿no? Eh... Yo, no, dime, dime. No, no, no, no. Es que también, aparte de todo, eso está la información municipal que nos lo dejan todos los meses ah, del bueno, ayuntamiento. Sí, por supuesto, por supuesto, Eso me, me lo he saltado, pero, pero sí, sí que, que hay dos páginas también de información municipal, de información eh, proporcionada por el eh, ayuntamiento. Pero lo que quería preguntarte, además de este número de enero era más en general, ¿no? Y es que acabamos de entrar eh, en, en 2012, un año que parece que es importante para, para la revista, cumplís años. Sí, sí, nosotros este año, junio, ya es la primera revista, el número cero salió en junio, entonces en junio hacemos el quinto aniversario en que estamos en la revista, Y yo creo que para nosotros es importante el estar ahí porque son cinco años participando y jugando y enseñando lo que pasa en el pueblo, ¿no? Al uh -huh. final yo creo que es, un, que es importante que la revista tenga una permanencia y que haya llegado hasta ahí. Uh -huh. Y echando un poquito la vista atrás, que me imagino que te dará un poco de, de nostalgia, ¿cómo recuerdas esos primeros, esos, esos primeros pasos que dio la, la revista? ¿Cómo surgió? Hombre, pues los pasos fueron una pelea día a día, que es un poco lo que vamos llevando los cinco años, ¿no? Pero bueno, llega un momento que se estabilizó también. Yo soy fotógrafo, entonces he puesto más de una vez en las salas de cultura del ayuntamiento y una vez hablando con el técnico comentaba que en el pueblo hay un montón de actividades, un montón de cosas que igual no tenían toda la repercusión necesaria que tenían, ¿no? Entonces vimos un poco una opción de, de poder hacer una revista. Yo he colaborado durante un montón de años en la revista Azcaba, que es en el barrio de La Rochapea. Hacemos una revista también social de este tipo. Entonces vimos una opción de poder generar aquí una revista en el, en el pueblo con eso mismo, ¿no? con todas las actividades, con todos los colectivos, con toda la gente, pues un poco con todo lo que hay. Y entonces nos lanzamos ahí, buscamos un grupo de gente y poco a poco pues, fuimos haciendo una revista. Uh -huh. Esa era un poco la, la idea, arrancar con con los colectivos, con las actividades del pueblo y un poco contando lo que, lo que pasa día a día en el, en el pueblo. Sin embargo, bueno, a pesar de que esos comienzos fueron duros, eh, los tiempos que nos tocan vivir ahora también son bastante duros económicamente hablando. Eh, ¿Cómo es la situación actual de la revista? ¿Cómo os afecta esta crisis económica? Pues nos afecta al final un poco en el recorte de páginas. Me acuerdo que el arrancar sí que fue complicado, pero enseguida la gente se, se unió al, al proyecto. Incluso teníamos pues, meses con 12 páginas centrales en color. Eso nos daba una vida y una actividad en la revista muy grande. Entonces, porque no tienes que rellenar ahí los temas iban fluyendo y había que incluso ir buscando temas todos los meses más exhaustivamente y preparar secciones para poder llenarlo. Ahora mismo lo, lo que nos pasa es que con la reducción de publicidad que estamos entrando en la revista que los temas pues tienes que hacerlos a una dos páginas ya no puedes esplayarte tanto con temas a tres páginas como sacábamos antes porque al final las páginas se van cortando y yo creo que este año nos ha entrado un palo muy fuerte y yo creo que iremos poco a poco teniendo que incluso recortar más revista entonces estamos en un momento en el que estamos pensando en realizar alguna campaña a nivel de, de pueblo para que la gente se implique un poco más en la revista y colabore con nosotros. Es importante que la gente sienta a la revista como, como propia, como algo que, que bueno, que, que hasta ahora lo han dado por sentado, que lo recibían todos los meses en su buzón pero eh, que sin la colaboración de la gente puede que llegue un día en que no, no puedan recibirla, ¿no? Pues sí y además yo creo que este año ha cortado ha llegado el año... <risa> Por lo menos para nosotros, viendo un poco lo que nos rodea, yo creo que una crisis igual un poco más fuerte, una necesidad de invertir dinero en otros espacios en el que hemos visto cómo se nos ha ido cortando un poquito la, la publicidad que nos entra en la revista. También tenemos suerte que nos entran anuncios grandes, entonces nos llena de ilusión porque con esos meses lo que hacemos es estirar la revista, hacer más páginas y poder perder páginas en color pero sí que está bajando un poco el nivel de la revista. Además es una revista que llega a todas las casas, es una función social, por decirlo así, que de hace nuestro colectivo para que llegue a todas las casas a la revista. Uh -huh. eh, la gente, ¿de qué maneras podría colaborar? Digamos que una, pues es si los comercios ponen publicidad, esa es una forma muy directa, ¿no? De, de, de ayudar a la revista. Pero los vecinos, la gente, eh, ¿qué pueden hacer? Pueden aportar cosas. Empezar un poco por lo que has dicho, yo creo que sería bonito explicaros que saber la gente que la revista se mantiene por los por los anuncios que nos ponemos, tanto de los comercios, de los locales, del ayuntamiento, eso son lo que mantiene un poco la revista viva y son los que al final día a día que llegue, que la revista tenga un recurso, va a poder dar una colaboración a los, a los reporteros y va a poder pagar una imprenta, poder pagar un maquetador, el reparto que se realiza todos los meses, ¿no? Sobre todo ahí, en eso que, que decías, perdona Iñaki, eh, había, hay, una, bueno, hay una noción, una, una percepción muy curiosa, es que hay, hay mucha gente que, que piensa que la revista la edita el, el ayuntamiento, ¿no? Esto no, no es así, esto al, al final se, se financia pues, por, la, por la publicidad y, y con el de, de gente que, que trabaja pues, de forma altruista. Sí, la verdad es que la idea de la revista es que sea el propio comercio de barrio al que facilitamos su, su forma de difusión el que colabore y pague la revista. El ayuntamiento también tiene una parte importante porque coloca dos páginas, hasta ahora colocado dos páginas de publicidad, entonces es una parte importante, pero la revista realmente la hace el grupo de redactores y redactoras que estamos detrás que hacemos esto sin ánimo de lucro y mes a mes pues nos salimos a la calle, salimos a buscar temas, a buscar colabor colaboraciones y la verdad que es un poco el peso al final está distribuido entre todos ¿no? entre los comercios, entre los que colaboran en la revista, entre nosotros al final es un trabajo entre todos que poco a poco está saliendo y, y el problema es que poco a poco se nos está cortando el apoyo económico por la situación un poco actual entonces sí que vamos a empezar a buscar un poco la implicación más en el pueblo y que no sea el pueblo el que esté esperando la gente del pueblo en su casa que llegue a la revista sino vamos a intentar hacer pues, alguna campaña social alguna actividad para que nos llegue un poco más de ingresos para poder sacar el día a día de la revista y en lo que comentábamos antes que eh, también además de esas eh, aportaciones económicas a través de la publicidad bueno pues eh, que también es bonito que la gente colabore pues, de otra forma, ¿no? enviando cosas, enviando artículos o lo, que, o lo que le parezca, ¿no? Sí, yo creo es muy interesante. De vez en cuando, casi todas las colaboraciones o aportaciones que recibimos te las encuentras en la calle. Ah, pues yo tengo que mi hija ha ganado, que no sé quién ha ganado. Vas a una tienda y te dice, no sé quién ha ganado un concurso de no sé qué, o, un, o es campeona de, de, de, de tenis, o ha ganado una medalla de taekwondo, o ha hecho no sé qué. Entonces la gente te lo dice. Entonces tú eso lo coges, lo analizas y dices, bueno, este tema puede ser interesante, va en la línea de la revista en el que puedes contar un poco lo que hay. También tenemos un correo electrónico en que la gente puede mandar sus, sus aportaciones para la revista y decir, oye, pues mira, que no sé qué, mi vecino que es campeón de no sé qué, o ha ganado no sé cuál, o está un poco ahí, entonces yo creo que por ese lado sí que recibimos información vecinal que la gente te dice, ¿no? Pero sí que sería bonito que si alguien conoce a alguien que, pues, pues ya ve la línea en la revista, ¿no? Al uh -huh. final gente popular, gente que está en la calle, que ha hecho algo especial, pues nos pueden mandar un correo, ¿no? El correo es anunciosberrezar.com y te pueden mandar la información y decir, oye, pues mira, que tengo tal que conozco a cual, o este tema que no lo habéis tocado, o al final uh -huh. claro, nos estamos en la calle, pero hay temas que se nos pasan. Eso es que no hace falta que sean textos, que no hace falta que nos manden cosas elaboradas, sino propuestas, una idea o lo que, lo que les apetezca también yo creo que sí porque además ya te digo la mayoría de las cosas que van saliendo repercuten en la revista pues son cosas visuales que tú ves en la calle estamos todo el día en la calle El tema, por ejemplo, los artesanos. El día de Berreozar, pues se junta un montón de artesanos de Berreozar que hacen y salen con sus mesas y sus actividades y las ponen allí. Y un día pensando y, y comentamos, ¿no? y Porque ya toda esta gente no la podemos sacar en la revista, que tenga un, un altavoz mucho más fuerte, lo que puede ser pues, estar un día ahí en la calle a hacer sus cosas, ¿no? Uh -huh. Que eso, pues, haga en la revista, tienen pues, un par de páginas, poder demostrar su trabajo y lo que hacen, porque hay gente que en este pueblo, pues, hace cosas muy, muy interesantes. Uh -huh. Perfecto, eh, pues queda dicho. Si quieres repetimos ese email de la de la revista que es eh, anuncios berriozar, me parece. Oh, anuncios berriozar, arriba hotmail. .com. Ah, arriba hotmail. Sí, me he equivocado con el orden. <ríe> bueno, pues anuncios berriozar hotmail.com. Ese es el correo al que la gente puede enviar sus propuestas, sus ocurrencias o lo que quiera, ¿no? Y yo quería recordar un poco que yo creo que a partir del mes que viene, este año este número ya, el que viene un poco de febrero, explicaremos en el, en el Agurra, y vamos a intentar lanzar alguna campaña que pueda un poco dinamizar un poco la revista en la entrada de, de dinero para poder mantener un poco las páginas y poder mantener el proyecto. Uh -huh. Bien, pues esos planes de futuro... Eh... Los conoceremos en la próxima revista Empezaremos a conocer en la, en la próxima revista y en la, y en la siguiente Y bueno, pues ya nos, hablará, perdón, ya nos hablarás de, de todos ellos eh, Pues el mes que viene o cuando sea Que estamos deseando que, que vuelvas por aquí Un placer, eh, Iñaki Vergara, Millesker Millesker Agur Agur Lord, I love to hear her when she calls me, sweet day. Y nosotros también nos tenemos que despedir. Son las 10 eh, en punto. Eh, se nos ha terminado el tiempo, pero solo nos queda recordaros que el miércoles estaremos aquí a las 9 de la mañana, de 9 a 10 en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. Or durarte, chinchoakizan, eta hondo bici. Adiós. Somehow. Good. <laughs>